Muy buenos días para Plinio Arruda Sampaio Junior, ¿cómo estás Plinio? Buen día Ángeles, aquí estamos bien, gran gusto hablar con Radio Centenario siempre Estamos en medio de la, sigue la invasión brasileña, la invasión luso-brasileña Plinio acá, que no es tan grande la invasión Menos mal que no sea tan grande, pero bueno Ahí si hay que hinchar por alguno hinchemos por Flamengo, por flamengo. bueno, sí, sí, sí. bueno tomamos esa sugerencia muy uh, bien. Y eso que vos sos paulista, ¿no? Yo soy paulista, pero en Río soy Flamengo. Ah bien, todo no, porque juega Palmeiras, pero claro, Palmeiras de palmeiras San Pablo, de San Pablo, San Pablo. pero Plinio es de Santos. Ustedes no conocen las rivalidades grandes, no. por ejemplo, Peñarol, Nacional se viene, no claro. se juntan aquí, pero en Brasil hay estas rivalidades, entonces todos se unifican contra palmeras aquí. Está bien, está bien, está bien. Plinio, para, para darte una imagen de lo que está pasando, aquí hay gente que ha hablado, hay una película uruguaya que se llama El baño del papa, Eh, que, re, que recoge toda la expectativa que, que hizo la gente, sobre todo en los sectores más humildes, en una ciudad, en la frontera de, de Uruguay con Brasil, cuando fue el Papa, que era Juan Pablo II, sí, era, hace creo, muchos años ya. donde toda la gente se dedicó a hacer, a vender lo que fuera, comida, etcétera. Eh, con la expectativa de vender, de hacer algo de dinero, con la, la presencia del Papa allá, y no fue tanta gente, digamos, y quedaron, no se vendió todo lo que esperaban, ¿no? Entonces un poco se está recordando esa película en estas horas por la expectativa a ver de, de cuánto van a, cuántos brasileños van a venir y cuánto van a consumir, cuando el gobierno ha estimado, ¿cuánto ha dicho? Creo que 30 millones de dólares, una sí. cosa así. Que por ahora mejor. no llegan a 3.000, 7, 6... 60 millones de dólares 60 ¿no millones de dólares y sí, por ahora verdad, no llegan a mil los brasileños que llegaron sí menos mal, no la, la <risa> información que hay poca gente es menos mal porque muy arriba de la plata que se puede ganar están las vidas y, la, sí. y el control de la pandemia que es fundamental sí. entonces es una absoluta irresponsabilidad este capitalismo de, de vale todo mm. y que por plata hay que poner todo en sí. segundo plano. ¿no? Totalmente. Una, una, un disparate. Bueno, Plinio, te, te contamos a vos directamente, así al aire, que cada semana cuando nos aprontamos para conversar contigo, los temas que aparecen, si nosotros nos, nos buscamos así en la prensa, los temas que aparecen tienen que ver o con Lula o con Bolsonaro, con uno o con el otro, todas las semanas. No hay otro tema. Pues, ahora aparece un poquito Moro, el ex juez, con sus pronunciamientos, por lo que nos parece que sería bueno en, estas, en estos encuentros contigo tener una parte en la que vos digas, bueno, para nosotros desde Brasil lo más importante es este tema. Buena buena pregunta Ángeles, porque en realidad Brasil entró en el módulo elecciones uh -huh. y los tres actores principales en el momento son exactamente lo que dijiste. ¿no? Eh, ¿Cuál, ¿Pero cuál es el tema principal aquí en Brasil? ¿No? El, pre, el tema principal es cómo detener la barbarie. ¿no? Y en cada semana es una barbarie. La, la barbarie de la semana, de esta que, que estamos hablando, es una, eh, en portugués se dice chacina, una matanza de gente en la periferia de Río de Janeiro por la policía. Los mataron y dejaron el cuerpo en el pantano, al punto de la justicia brasileña que normalmente hace vistas gruesas con esto, no, no mira el problema para decir, mira, no, esto no es posible, o sea, hay que tener algún límite a la carta blanca que tiene la policía de matar a la gente pobre. Esta chacina, no sé si, si así se dice en no. castellano, eh, masacre, este masacre se hizo en retaliación a la muerte de un policial. Entonces los policías se organizan, entran en las callampas, ¿no? en las favelas, retiran a la gente de manera arbitraria y matan un número grande no, de gente y, y dejan heridos y se van. Entonces, esto yo creo que es el principal problema, digamos, de la barbarie de esta semana. ¿no? Uh -huh. Pero aquí en Brasil lo que la gente tiene que, que tener muy claro es que el proceso general brasileño es de un colapso de la civilización. Eso es lo que estamos asistiendo aquí, ¿no? Y, y eso es un, un proceso muy, muy duro, pero la burguesía no quiere focar ahí. La burguesía quiere decir... No, las ilusiones de que todo esto es, es temporario y que iremos a un mundo mejor entonces yo creo que es por ahí, no o sea, para responder a tu pregunta, sí, vivimos sí. una crisis social, política económica y ambiental de proporciones inmensas y cada semana uno de estos problemas aparece de manera más destacada Bien. el otro problema para que también te respondan ahora las televisiones noticiaron una una caravana de mineradores ilegales por el, los ríos brasileños no pero es una los eh, barcos no sé si pasó eso en uruguay pero son es una una, una una fotografía dantesca porque son montones de barcos gigantescos con los equipos de, de garimpo no de, de sacar extraer oro Los garimpeiros. Andando por el río a espera de llegar en el lugar. Y la policía, esto se sabe, la policía no hace nada. Bolsonaro fue un minerador ¿no? y apoya mucho. Tienen los garimperos una de sus bases de apoyo. Entonces, estos son los escándalos. días eh, semanales que tenemos aquí en Brasil. Ahora Plinio, eh, hablamos de... porque uno piensa garimpeiros y puede tener la imagen pobres. De, de pobres, ¿no? de que se rebuscan eh, tratando de encontrar alguna pepita de oro para, para poder hacer unos pesos para sobrevivir, pero hablamos de empresarios poderosos que hacen minería ilegal. Exactamente esto, ¿no? Mm. que contratan a esta gente muy pobre para que trabajen para ellos normalmente en tierras indígenas preservadas eh, de, de la floresta uh -huh. o sea entonces es un crimen contra los pueblos originarios es un crimen contra el medio ambiente y es un crimen contra la ley brasileña que prohíbe esto uh -huh. pero es exactamente lo, lo que dices no son empresarios de la mineración que contrata a la gente desesperada la mete en el medio de la de la selva para hacer extracción ilegal de oro y por qué están manifestándose o protestando no, sé si no... Ah, no ellos en realidad hacen una caravana Ajá. conjunta porque juntos tienen más fuerza y, y, y, y, y intimidan no a los indígenas a la policía a los guardias forestales para que lleguen en bloque para hacer la extracción. Ajá. Entonces, en realidad, están ostentando Fuerza. una libertad de mm. no cumplir la ley porque saben que tienen el amparo del gobierno federal. Mm. Sí, justo Bolsonaro, estábamos mirando, ha hecho algunas declaraciones en estas horas sobre el tema de la Amazonía, ¿no? Dijo la misma bobada de siempre, dijo que la deforestación es una noticia patrocinada por brasileños que trabajan contra el país, ahuyentan inversiones, generan muchas dificultades económicas, y dijo que si la deforestación tuviera las proporciones que se está diciendo La Amazonía ya sería un desierto. Bueno, estas son las mentiras diarias de Bolsonaro. ¿no? Esto mm. viene porque el Instituto INPI, que es el instituto oficial del gobierno federal para medir la, el desmatamiento ¿no? de, de, de la floresta, mm. divulgó el número del de 2021 y es, un, es una, digamos, destrucción récord de floresta. Entonces, Bolsonaro es increíble porque él desmiente el número oficial de su propio gobierno. Pero eso todo es propaganda para, digamos, que las cosas permanezcan igual. Mm. La sí. realidad es que la crisis ambiental aquí es muy fuerte, es una pauta importante aquí porque Europa y Asia empiezan a apretar un poquito la, las condiciones de importación de productos brasileños Eh, y esto entonces comienza a colocar, eh, a problematizar la política ambiental de Bolsonaro. Lo que es una contradicción, porque la división internacional del trabajo nos em, empuja a Brasil a destruir la Amazonía. Pero la crisis ambiental dice, no, usted tiene que detener la, la la destrucción de la Amazonia, Amazonía lo que quiere decir que es un, un, un sistema totalmente contradictorio y no hay solución dentro del sistema y esto nosotros aquí de Radio Centenario lo sabemos ¿no? o sea, el capitalismo es expansivo y ahora le toca destruir la Amazonía y el cerrado brasileño y sin, eh, digamos cambiar el sistema, lo máximo que se puede es discutir el ritmo de la destrucción claro. Claro. Eh, Plinio, un, un par de apuntes más, eh, porque vale la pena conocer cosas que dice Bolsonaro sobre esto como argumento que maneja la derecha, no no solo atribuible a, a él como personaje. no. Él dijo en declaraciones que los focos de incendio en el Amazonas son siempre en el mismo lugar y generalmente son provocados por indígenas, colonos. pescadores y, cablo, y caboclos que tienen cultivos de subsistencia y que prenden fuego para preparar la tierra para nuevas cosechas y dijo, hay deforestación ilegal, sí, pero eso se resolvería si los otros países no compraran la madera extraída ilegalmente de Brasil bueno eh, la última afirmación de Bolsonaro en parte es realidad mm. o sea Sí, yo iría hasta más lejos si no hubiera capitalismo con seguridad no estarían destruyendo la Amazonia ¿no? entonces claro que hay una mucha hipoc hipocresía de los países eh, centrales cuando diga, cuando dicen cuando retan los latinoamericanos que están destruyendo el medio ambiente pero esto no resuelve el problema ¿no? el problema es real claro que no es provocado por los los pueblos originarios y la gente ribeirinha, ¿no? Que vive ahí al lado de los ríos. Los caboclos no, aquí, que son, recordanos a qué se les llama caboclos en Brasil. Caboclos es el, el, el, el, el, el la gente que vive dentro de la floresta pero que no son indígenas. Uh -huh. Normalmente son un, un, una mezcla de de, no, de indígenas de y de, de con con gente blanca y con gente que estaba por ahí, ¿no? Uh -huh. Pero la realidad es que esta este, la, la, la gente que vive en la floresta sabe preservar la floresta. Tiene una relación armónica con la floresta, especialmente los indígenas. Entonces ellos, claro, que a veces derruban la mata, las, las los árboles, pero en una proporción que es muy pequeña, que entonces lo, la propia naturaleza lo recompone en un ritmo que es, digamos, más o menos eh, armónico con la reproducción ambiental. Lo que provoca la devastación son las grandes empresas de soja, de carne, que van y que van en proporción con, con, con tractores eh, japoneses gigantescos y que van pasando y destruyendo la, la floresta dentro del, del rol la barbarie brasileña de la semana hay una foto de, de, de una parte de la floresta que está seca porque ahora pasan por avión y tiran productos de hormonios y de no sé qué productos químicos que eh, destruye la naturaleza y ahí queda más fácil meterle fuego porque ya están secas entonces Y esto no lo hacen los indígenas, no lo hacen el pueblo ribeirino ni los caboclos. Esto lo hace el capital. Y para cerrar, Plinio, eh, Lula, que ya volvió de la gira por Europa, ya está hablando de otra gira en la que va a priorizar Estados Unidos y Argentina. Eh, ¿Cuál es el equipo que él tiene? Yo he visto que mencionan a un ex ministro de Salud, Padilla, Alexandre Padilla, que dicen que sería el principal ¿Pero qué equipo armó él para esa campaña? ¿Con quién define, con quién discute lo que va a hacer? Mira, Lula tiene una manera de operar muy sui generis, no porque él tiene su equipo personal, el partido, el PT, y después sus conversas para fuera del PT. Entonces, yo creo que la respuesta más honesta a, a su pregunta sería, esto lo va a definir su conversa con la alta burguesía. ¿No? Pero él tendrá sus asesores directos y Padilla, que es profesor en la universidad nuestra aquí en, en Campinas, es, digamos, el hombre, es un, un animal político, es un médico, fue ministro de, de salud y es un, una persona muy inteligente, debe estar, digamos, ayudándolo. Pero la realidad es que esto, la política real se define a otro nivel, ¿no? Y en esto Lula está muy, muy, digamos, eh, claro su política. ¿no? Él busca el vicepresidente más a la derecha que acepte entrar en su lista. Esto lo, lo, lo dice de manera clarísima y esta es su política. Caminar para ganar, lo más asegurarse que, que gane. No solo para ganar, pero también para disminuir la conspiración política eh, por su disposición. Entonces él quiere un, un vice que sea confiable a él y confiable de manera total a la burguesía para que la burguesía quede tranquila. Muy bien. Bueno, cerramos por aquí, ¿te parece? Sí, sí. Me cierro con una frase que dice Lula en una, en una entrevista al diario El País eh, que inter cuando le preguntan por qué ganó Bolsonaro él recuerda también que en la época ganó Trump Y dice Lula, ha sido un momento de desajuste emocional de una parte de la humanidad, dice dice Lula. Sí, es una respuesta que, que tiene mucho, digamos, eh, poder retórico, pero que no va al punto. La verdad es que Bolsonaro ganó por las frustraciones con las promesas no realizadas del gobierno del PT. Así como Bolso, ahora ganará Lula por las promesas Fraudadas de Bolsonaro Porque el problema no es ni Lula Ni Bolsonaro, el problema Es el sistema Y es esto, digamos Que la gran media hace todo para que no se vea. Bueno, Priño, Cerramos y vamos con Flamengo Entonces, el sábado vamos, vamos con Flamengo Que es el equipo más popular de Río de Janeiro Sin duda, bueno, y muy bien de mu mu Mucho gusto, saludo a todos Igualmente, hasta la próxima